Otero, Tevele, Tevele, Otero, la retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Estamos así con mucha energía. Me parece que el calor, este calor primaveral que, que, que atraviesa el invierno cordobés, eh, vi, vieron que nosotros tenemos problemita con el clima, nos molesta un poco, nos quejamos siempre. Bueno, hacía mucho que no nos quejamos y, y hace unas 48 horas que hace un calor así casi 30 grados. Yo particularmente no me voy a quejar porque me... ¿Te gusta? Me gusta. Yo ayer salí con Polainas. ¿Por qué? Y porque yo, mi cabecita piensa en, en invierno Entonces a mí me cuesta el proceso de, de aclimatarme No es solamente... Eh, eh, soy complicada, soy complicada Yo sigo usando ropa de invierno Después, bueno, me la saqué después a las polainas Las puse dentro de la mochila porque evidentemente era una locura Pero bueno, estamos acá con un mini veranito Que supongo decantará en lluvias en el próximo semana Esperamos que no porque vamos a estar de corso Yo creo que dentro de un rato No, bueno, que llueva hoy pero que no llueva el sábado porque hoy nos van a estar acompañando en el piso ya a la, en la segunda mitad del programa los chicos de los parches de la julio que este sábado hacen su corso y nos invitan a festejar el Día del Niño y va a estar muy bello así que nos van a estar contando sobre la mura, sobre el proyecto, sobre, bueno todo lo que implica un corso de esas características. Y como decía Lucre, estamos enredando las mañanas del programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos que los días lunes se transmite desde Radio Voces en La Rioja, los martes en la Colectiva de Buenos Aires, los miércoles hoy desde Radio Zumba la Turba, los jueves en la Retaguardia y los viernes en la Caterva. Recordamos que los jueves también se realiza en la Retagüera, pero junto también a Luis Sangio, allá en Buenos Aires, y que eh, un lunes eh, de cada mes también estamos saliendo desde Radio de la Quinta Pata, aquí también desde Córdoba Capital, los compañeros que han comenzado también a participar a, de, de los Enredando en vivo. Y como dice Franco, también nos podés escuchar por tu Radio Cumpa Amiga, no sé si no. Tu Radio Cumpa más cercana. Uh, bueno. Eh, soy una persona evidente con problema, evidentemente con problemas con el clima y con la palabra en particular Así que como siempre les hemos comentado, nos podés escuchar por muchísimas radios del país Como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy La Negra del Bolsón eh, Nehuenche de Cipolletti también de Río Negro junto a la Negra del Bolsón La Colmena en Plaza Uy con Neuquén Aquí desde Córdoba Capital, La Quinta Pata y Zumba La Turba Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimia, en las sierras chicas de Córdoba Radio La Retaguardia, la colectiva La Caterba, Che Barracas Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios desde la ciudad de Buenos Aires Un montón de radios sí, y en San Luis nos podés escuchar por Radio La Bulla Desde Mendoza nos podés escuchar desde Radio La Pujante, así en La Valle Radio Voces en La Rioja Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires también También Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga de Buenos Aires, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita de Buenos Aires. Y la recientemente adquirida Radio Roja de aquí, del interior de la provincia de Córdoba, en, el, en la hermosa localidad de Casa Grande. Les mandamos un saludo a los a chicos la y a las chicas Rosa. que nos están escuchando ahí. Que, Sí, en sí. gráfica, el laburo gráfico que ustedes pueden ver Volcado en la página del la RNMA www.rnma.org.ar Lo realiza en red Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata Radio Zumba La Turba Radio Voces Leandro Jansson Y el Zumbido de Neuquén Y también siempre ahí para salvarnos Las papas Todas las mañanas Está en la parte técnica de, desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría, que está ahí, siempre tiene un as bajo la manga cuando se nos queman los papeles. Y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Y juntos, todos, realizamos diariamente este proyecto nacional y colectivo de la red del Enredando las Mañanas, que como todos los días tiene un salpicadito temático, ¿no? Digo lo que y con, con esa introducción de Calle 13, eh, hoy vamos a estar eh, haciendo un recorrido lamentablemente por las diferentes represiones que se vivieron en el día de ayer a lo largo de lo ancho del país. Eh, ayer estuvimos en comunicación desde el Enredando las Mañanas, porque nuevamente habían reprimido en eh, los hijos del, del Chacay allí, en Plotier en provincia de Neuquén, pero también en el marco del día de ayer se re, eh, sufrieron una represión docentes en Misiones, y a lo que sí salió muchísimo y trascendió por todos los medios la brutal represión con heridos y detenidos que sufrieron los trabajadores de la línea 60 allí en la Panamericana por parte de Gendarmería, así que vamos a estar tocando algunas de esas situaciones lamentables que hemos vivido en el día de ayer. Vamos a estar en comunicación también desde la conferencia de prensa que se está realizando hoy a partir de las 10 horas en el acampe Cuom, Copiwini y así en eh, Ciudad de Buenos Aires en Avenida de Mayo y 25 de Mayo. Eh, vamos a estar, como les decíamos al principio, con la hermosa visita de los parches de la Julio que nos van a estar contando todo sobre su corso este día sábado, como hemos hecho en otras oportunidades, con otras murgas, con otros corzos y con otras movidas culturales a las que apostamos colectivamente siempre desde la red y desde los diferentes espacios. Y también vamos a estar en comunicación con Real Muñancú Que va a estar allí teniendo una visita por Córdoba Y vamos a estar eh, programando eh, esta visita para que salga para todo el país Así podemos darle más visibilidad y más voz A lo que muchas veces mencionamos en el enredando Que es la terrible situación judicial que están viviendo los compañeros y compañeras de aquella comunidad ...a todos los de Puerto Rico ...Trujillo ...dedicado al barrio de La Perla ...Ocho... Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro Vamos a estar también eh, comentándoles algo que solo vamos a adelantar Una palabra, ah, no sé si es una palabra Un número Un número 108 un número. 108. Sí, 108, acuérdense de eso Y en 108. el 108 se representan un montón de números más Uf, un montón, un montón Así que eh, en algún momento del Enredando las Mañanas Le vamos a estar contando que hoy nuestro número el es el 108 ¿Qué pasa con el 108? me mato y casi me cocoto nunca me vieron llorando ni botando moco siempre perfumado y bien peinadito pa buscarme una novia con un apellido bonito larita mi primer beso de amor entonces los dejamos en unos minutitos nada más volvemos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 recordá hoy acompañarnos hasta las 12 horas por www.rnma.org.ar Con los mejores paisajes del cielo. Tengo una nevita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando básquetbol, un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje.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 alla vago en hueco en el buquete Nacen flores por ramillete Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada, Tengo la novia, me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Alla vago en el hueco en el buquete Nacen flores por ramillete Casita de colores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 nación de Rubencito y calle 13 Se retira el ministro Soplando popular en la República de San Vicente Llegaron los parques de la Julio invitamos a sustancar el Día del Leche y Chocolatada Buffet Popular Horas y mucho más El sábado 1 de agosto en la Plaza del Mercado a partir de las 4 de la tarde ¡Vecino, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina! en de medios alternativos buscanos en www.rnma.org.ar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 Comenzamos entonces este primer bloquecito de el Enredando las Mañanas, recordar el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos y como es un programa que tratamos de tra trabajar y de visibilizar los diferentes conflictos a lo largo y a lo ancho del país, estamos en comunicación en este momento desde Misiones con Carlos Kosciuszik del Movimiento Pedagógico de Liberación porque en el día de ayer realizaban un corte en una ruta allí en Misiones en Jardín América, eh, en un reclamo que en no otras ...que sufren muchos docentes del país y también eh, en misiones... ...en relación a, los, a, la, a la situación salarial, de la estructura salarial... ...que tienen actualmente los docentes de esa provincia. En ese marco, eh, que fue atravesado por un paro convocado de 72 horas por la CTA... Eh, estuvo, lamentablemente sufrieron una represión por parte de la policía de la provincia y grupos especiales como el grupo GEO eh, actualmente siguen, continúan la medida de fuerza, están realizando un acampe en, en ese lugar y estamos en comunicación con Carlos para que nos cuente lo que sucedió en el día de ayer y cómo se mantiene la situación hoy que en unos minutitos nada más va a ingresar en asamblea buenos días Carlos, ¿nos escuchás? buen día, sí, sí eh, mirá, el... el... La represión fue el día, el día lunes, cuando nosotros venimos con, un, con una huelga de 72 horas que comenzó el lunes con el, el, el no inicio de clases ¿no en eh, toda la provincia. Eh, la, eh, la represión fue el, el lunes cuando nosotros marchábamos por, este, la, por la ruta nacional 12. Eh, a la entrada de la de la ciudad de Jardín América y bueno cortamos la ruta durante alrededor de tres tres horas y este bueno cuando cuando vino la orden judicial de desalojo ahí este el después de la lectura por parte de de la gendarmería de la de la de la orden de desalojo cuando teníamos media hora para, para desalojar, el, el jefe del operativo de la policía de la provincia, que no tiene injerencia en la ruta, pero están, están eh, procediendo sobre la ruta nacional 12, eh, ordenó eh, la represión. En el, en el día de ayer nosotros volvimos a, a marchar sobre, sobre la ruta, pero esta vez con este, los autos, ¿sí? Y, y bueno, de, de, de esa manera se está llevando a cabo la, la manifestación de los docentes. Ahora estamos, eh, está por empezar una asamblea en, en una plazoleta que hay acá en la, en, oh, bien pegado a la a la, a la Ruta Nacional 2 en, en la ciudad de Cardina América. Eh, y bueno, estamos custodiados por... Eh, Eh, centenares de policías, ¿sí? Están, están los policías con este con infantería, con caballos, están con este, la, la brigada de, de canes que ellos tienen acá, es decir, eh, están preparados para la represión. Eh, Carlos, ustedes en este momento están custodiados por la policía de la provincia de Misiones, no por gendarmería pregunto esto porque... No, no, no, gendarmería, gendarmería está en la ruta también, es decir, con la, con la gendarmería generalmente no hay, no hay problema, es decir, la gendarmería no eh, nos no, no cuida, te voy a decir. Ahora, la policía, siempre que hubo represión acá en, en las manifestaciones fue por la policía, uh -huh. por la policía de la provincia de Misiones. Y en el marco de, de este paro que están haciendo activamente por la situación salarial, donde por ejemplo ya hubo una medida de fuerza... En, en, en lo que es posadas hará un mes aproximadamente eh, también pero por docentes universitarios ¿Cómo, cómo, ¿qué respuesta han obtenido? ¿cuál es la situación en cuanto al conflicto que están llevando adelante en relación a, a la medida y a, y a la respuesta también ¿no? de, de, de aquellos Mirá, que tienen el, que disponer sobre esto? El acatamiento es alto, nosotros estamos por ahí con, en, en diálogo con las autoridades del Consejo General de Educación y este, el Ministerio de de economía de la provincia, pero este no hay voluntad de eh, modificar la grilla o estructura salarial docente. Nosotros tenemos una estructura salarial docente donde se producen este hay hay una distorsión, es decir no hay no hay no hay una correlación entre el escalafón docente y el, el salario que eh, percibe eh, por eh, el cargo que ocupa es, es decir que hay cargos de menor jerarquía en el escalafondo en el escalafondo docente que eh, cobran más que eh, los, los cargos más altos. Nosotros queremos hacer esa corrección porque si no eh, eh, el, el mayor presupuesto va eh, generalmente a esos sectores, ¿no es cierto? Porque cuando cuando, cuando se, se logra un aumento, esos sectores son los que más, eh, más eh, beneficios tienen. Eh, más precisamente es el, el sector de nivel superior porque hace unos 20, 22 años atrás había un ministra que, que provenía de ese sector, hizo un ajuste en la escuela primaria quitándole zona, por ejemplo, y le otorgó un aumento del 70% en aquella oportunidad de nivel superior, pro, eh, produciendo esta distorsión. Y bueno, a, a partir de ahí nosotros estamos peleando para corregir esta distorsión y eso es lo que nosotros estamos pidiendo ahora, además de este, la eliminación de... El, la percepción del artículo 9 de la nación que, que son que lo persiguen aquellas provincias que menor salario tienen entre ellas misiones que somos seis somos eh, provincias que persiguimos el artículo 9 ¿sí? claro. entonces ustedes ahora están ingresando en asamblea y, y allí van a estar determinando las medidas a seguir en relación a, a este paro la medida, y a esta lucha que están dando claro la medida a seguir para, para, para esta jornada y seguramente ahí se va a adoptar una medida más de eh, 48 horas, es decir, por el, el, el paro y eh, manifestaciones para el día de mañana, jueves y el viernes. Bueno, particularmente esta problemática viene siendo arrastrada desde diferentes provincias hace muchísimo tiempo, como comentábamos al principio y, y en, en, en lo que vos comentás del artículo 9, Eh, eh, no es menor y es importante remarcarlo porque justamente son eh, dentro de la escala salarial a nivel nacional los que tienen una percepción mucho menor que en otras provincias. Eh, bueno, vamos a estar siguiendo de cerca el conflicto, Carlos, agradecemos la comunicación. Sí nos eh, gustaría saber si en el marco del día de ayer quedó algún herido, si hubo alguna detención o si por lo menos, eh, digamos, no, no pasó mm, a mayores esa represión que sufrieron que veíamos ahí en las imágenes. No, lo que, lo que, lo que por ahí hace, ¿no es cierto?, la el, el poder político y la policía es hacer denuncias sobre los docentes, es decir, Ajá. como que somos nosotros los que le atacamos a ellos. ¿sí? Claro. Entonces, claro. ahora por ejemplo hay, creo que hay un colega que fue el lunes justamente cuando, cuando, cuando se produjo esa represión, eh, el martes ayer nos enteramos que este, un juez pidió informe de. De, de un docente porque hubo una denuncia de la policía como que eh, el docente le agredió a la policía. Claro, la persecución que sufren los luchadores sociales en, en misiones que ya hemos podido eh, tener contacto en otras oportunidades. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación, esperamos que pueda resolverse prontamente el conflicto y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo. No, gracias a usted estamos a, a su disposición. Och du har inte kommit tillbaka. Och jag vet inte Eh, estábamos allí en comunicación con Misiones eh, un poquito para contextualizar y en, en función de la experiencia que nosotros atravesamos a través del preencuentro regional que realizamos desde la Red Nacional allí en Misiones. Y es muy importante lo que menciona Carlos en la comunicación en relación a la persecución que sufren de parte de la justicia los y las luchadoras sociales allí. Es una práctica muy habitual esto de que a las 24 o 48 horas les inicien algún tipo de instancia eh, judicial en relación a los cortes que realizan y también a que... Eh, es real, digamos, que entre policía y gendarmería se van pasando la pelota, por decirlo de alguna manera, en relación a las jurisprudencias de, de las órdenes de desalojo que tienen. Esperamos que no continúe mayor, es importante siempre visibilizar esta serie de conflictos y las diferentes herramientas que utilizan los estados para, para leccionar ¿no? a las luchas sociales. Eh, los dejamos con un breve cortecito nada más y en unos minutos estaremos nuevamente desde el Enredando las Mañanas.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 de medios alternativos buscanos en www.rnma.org.ar red nacional de medios alternativos buscanos en www.rnma.org.ar red nacional de medios alternativos Popular en la República de San Vicente. Llegaron los parches de la Julio. Invitados a festejar el Día de Niño. Leche y chocolatada. Buffet Popular. Horas y mucho más. El sábado primero de agosto en la Plaza del Mercado a partir de las 4 de la tarde. Vecino, vecino. ¡Vecino! Mate esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Eh, escúcheme, yo tenía preparado acá un este, llamado a la solidaridad.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 108. El 108, continuando con el Enredando las Mañanas, hoy queríamos hablar desde Radio Zumba la Turba del número 108. ¿Por qué, Franco, queremos hablar del número 108? Porque el número 108 es el número con el cual Radio Zumba la Turba ha quedado empadronada en los trámites legales que hay que hacer para ser legales. Para ser legales, como una piedrita más, ¿no? Como un... Eh, como un... Una, una cuestión ganada más de cara a los proyectos que, comunicacionales que llevamos adelante muchos y muchas porque creemos que hay una comunicación que puede ser diferente alternativa, de calidad eh, nacional internacional y con todo un montón de, de, de características Que, que, bueno, que hoy nos lleva adelante a estar aquí del otro lado de, del micrófono eh, compartiendo con ustedes este número que para esto también estamos en comunicación telefónica con José Fernández nuestro compañero de Radio Simulator y también de la Red Nacional de Medios Alternativos para que bueno, un poquito entre los tres podamos contarle a los y las oyentes qué significa para nosotros este número y, y este logro José, cómo estás? de las herramientas de comunicación para el campo popular desde la Red Nacional de Medios Alternativos. El empadronamiento concretamente es, hasta acá, solamente un registro que abrió el AFCA entre febrero y marzo de este año, eh, donde eh, aquellas radios, medios de comunicación, radios comunitarias del sector de sin fines de lucro, según estipula la ley, ...que en las zonas de conflicto... ...como es Córdoba Capital... ...Buenos Aires, Rosario... Eh, ...y otros lugares de la provincia de La Plata... ...etcétera... Este, ...lugares donde no se aponó a la ley... por pues, tecnicismo no puede avanzar... ...en la otorgación de licencias... ...a los medios del tercer sector... ...en el caso puntual de radios... Eh, ...se abrió un registro... ...de empadronamiento... ...para que las radios que, estuviéramos, que existiéramos... ...y estuviéramos funcionando... ...nos pudiéramos anotar. Ese empadronamiento, que fue entre febrero y marzo de este año... ...es un logro, que es se había ese registro, es un logro de un reclamo... ...que planteó la Red Nacional de Medios Alternativos en el debate de la ley... ...ya por el 2009-2010, perdón, por el 2010... ...y que, eh, en el 2009, y que a partir, digamos, de la, la no aplicación de la ley y la imposibilidad de la ley de resolver la entrega de licencias a lo, de los concursos, a modo concurso, y por ende la entrega de licencias a medios comunitarios en las zonas de conflicto, estaba todo trabado. ¿Cuál era el problema? Que los medios comunitarios, las, las FM de las alternativas comunitarias populares de Argentina, no estaban pudiendo acceder, por ejemplo, al Fomeca, que es el sistema... ...de eh, concurso que tiene el Afca ...para la entrega de recursos... ...para los medios de sin fines de lucro ...y eh, como no podíamos ingresar ahí... ...por ejemplo, y además... ...porque no había ningún aspecto... ...de, de contemplación por parte del Afca ...hasta los medios comunitarios... Eh, ...que estuviera en esta situación... ...realmente eh, era una situación... ...una situación bastante delicada... Eh, ...con lo cual el pedido que se hizo en articulación con Farco y a AMARC a nivel nacional, que fue todo un reclamo que tomó una fuerza muy grande el año pasado, durante todo el 2014, y que en el, a fines del 2014 se eh, llevó a una medida concreta en la puerta del AFSCA, que fue el chichazo que se hizo en diciembre del año pasado en la puerta del Afca, reclamando que se abriera este estrategia. Esto es un logro en gran medida también de la Red Nacional de Medios Alternativos, la cual eh, no tan solamente viene articulando, ayudando a la aparición y a la construcción y al sostenimiento con contenidos eh, y con asesoramiento constante para la existencia de medios de comunicación, sino que además se suma ahora esta cuestión del empadronamiento que viene a... no resuelve, no, no resuelve digamos, la vida de los medios comunitarios, pero el, esto permite por lo menos dar un paso más en generar en, en ver cómo resolver un marco legal que favorezca a la existencia de los medios eh, comunitarios, alternativos y culturales. Sí, para nosotros también, digo, lo, lo comentábamos así ayer y, y, y, bueno, y en el marco de todo lo que venimos dando, eh, en lo que implica este número que, que, que hay con, con solo tres, tres dígitos, que para nosotros y para nosotras es Es un logro, pero también el resultado de una lucha, como bien mencionaba José, y nos pone muy eh, contentos, también nos da más fuerza y más energía para seguir, porque digamos, esto no es todo, es solamente un, un, pequeño, un pequeño gran comienzo, y, y bueno, no queríamos dejar de, de contárselos a los y las oyentes que nos acompañan diariamente, eh, tanto desde el enredo de las Mañanas como en los diferentes programas de, de Radio Zumba La Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, un poquito queríamos eh, convidarlos y convidarlas de, de esta alegría que para nosotros eh, es tan importante. Sí, la verdad que es un, es un paso más. Esto no es dormirse en los laureles, ni mucho menos, ni es que ya tenemos legalidad, este, sino sencillamente esto es un número de registro, un empadronamiento, pero que a los aspectos prácticos hoy concretamente significaría para el caso concreto, por ejemplo, de Zumba a la Turba con el número 108 se puede presentar para eh, ac buscar acceder al POMECA, por ejemplo. Entonces eh, esto, digamos, si tuvieron que bajar la tierra, qué significa lúdicamente, significa eso? es un paso más, es un logro y demuestra que también, además, que la red nacional de medios alternativos este, genera eh, propuestas, ideas y puede concretar, digamos. Alguno, algunas demandas de las, de las tantas que aún están en el tintero y que necesitamos que logren para consolidar los medios de comunitarios alternativos y populares de la Argentina así que mucha, mucha alegría y muchas felicitaciones por supuesto a todos y a todas las compañeras y compañeros de, de la red y de los distintos grupos colectivos y de espacios que, que, que hemos venido trabajando en este en esta, en este, en esta particularidad en esta demanda en puntual pero además a A, a tomar fuerza y ánimo para continuar por más exactamente, bueno, muchísimas gracias Jo por compartirnos estas palabras y, y bueno, por, por este número 108 hasta la próxima un siento 108 es el número eh, del de final y el comienzo de un montón de cosas. Para nosotros, un la turba, es todo este proceso de lucha que venimos llevando adelante y no queríamos dejar de mencionarlo. Claro que no, así que la persona con quien hablamos recién, José, se inspiró y a partir de que estamos empadronados, escribió. A José le gusta escribir. Entonces vamos a compartir eh, un poco lo, los pensares de José que ha escrito, es que dice más o menos así. Luego de remarla mucho de avance y retroceso, luego de mucha pelea y apostando a la articulación y unidad de los distintos sectores de la comunicación alternativa, popular y comunitaria, sin mezquindad política, logramos que el Afca nos diera un nivel de reconocimiento. La Red Nacional de Medios Alternativos demostró una vez más ser una herramienta necesaria para fortalecer y apuntalar los medios del campo popular. Si bien este beneficio favorece también a fundaciones y sectores dogmáticos de la comunicación y nos pone en pie de igualdad, es claro que este número de empadronamiento nos dará alguna chance legal para disputar algún beneficio para continuar construyendo las herramientas de la comunicación. 108 es el número con el cual quedó empadronada Zumba la Turba. Creciendo, soy otro carbono. voy a Imaginar la pena En los demás Compro aire y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan Fe, que se bajen Los brazos, que no haya Lucidez, me Voy Volando por ahí Estoy ...de irme voy, silbando y sin rencor ...y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar ...que de turista en la capital han sabido vagar ...y no han carado al fin la cruda realidad ...de respirar o ojín, de llorar alquil Querer sudando mi verdad, criado pato ser con mucha variedad, no me parar cargando con mi olor. Deberíamos andar desnudo pa sentirlo mejor. Soy otro carbón no voy a imaginar la pena en los demás compro aire y ser puro pago mucho más no voy a tolerar que ya no tengan fe que se bajen los brazos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 de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar Medios Alternativos. Con el Enredando las Mañanas Y como les mencionábamos al principio del, del programa Íbamos a estar comentando La situación de la represión que vivieron ayer Los trabajadores de la línea 60 En la que muchos de ellos están en la agrupación al volante Que vienen teniendo desde junio Un conflicto con su patronal Con Dota S.A. Por una serie de despidos masivos Que sufrieron desde, bueno Desde la, la patronal Un conflicto que, si podemos hacer un recuento De cuestiones que han ido sucediendo Han estado atravesados por intentos de desalojo Por intentos de represión Incluso también por la justicia Eh, eh, entrometiéndose impunemente ¿no? a favor de la patronal como ha pasado en otras circunstancias y lamentablemente dándonos la noticia en el día de ayer de una brutal represión que sufrieron allí en Panamericana donde hubo o no solamente detenidos, un total de ocho detenidos que ya han sido liberados, sino también una gran cantidad de heridos de los cuales... Eh, dos de ellos aún continúan internados y uno de ellos se encuentra en, en grave estado. En el día de ayer, por razones evidentes de, del grado de conflictividad en el que se encontraban, no pudimos tener una comunicación a, al aire en relación a lo que estaba sucediendo. Estamos en comunicación en este momento con eh, Esteban Simoneta, él también es de la agrupación Al Volante. Eh, para para bueno para que nos comente en qué situación se encuentran hoy eh, y nos dé más detalles de lo que sucedió en el día de ayer no sé si nos escuchas eh, Esteban sí, hola, bien, tal, buen día. Buenos días no, yo no soy yo soy también. Eh, y bueno como bien vos dijiste sí quedaron, tengo tres compañeros internados uno está en terapia un traumatismo en la cabeza y bueno como él tenía problemas también cardíacos, quedó estaba internado, ahora estamos por ir a la clínica para ver el parte médico y, y su evolución. Eh, después los otros dos compañeros están internados para por control para, para ver cómo evolucionan la, la herida que, que tuvieron, que bueno, como ya empezamos en, en varios medios, la gendarmería tiraba la cara, tiraba la cabeza, no tuvo ningún tipo de contemplación, así que fue un, una represión salvaje lo que hicieron ayer en Gendarmería. Esteban, eh, ¿pudieron contabilizar entonces una totalidad de alrededor de 20 heridos? Sí, tenemos más, tenemos alrededor de 26 heridos, uh -huh. Ahora estamos haciendo listados para hacer formal una denuncia, eh, evaluando los daños de cada uno y vamos a denunciar el accionar de la Gendarmería en, en todos los ámbitos, inclusive a nivel internacional, porque la verdad que, que el hecho de ayer fue fue algo que no se puede permitir y perdonar porque me parece que en este tiempo no puede haber ese tipo de represión. ¿no? También esta represión se dio a posterior no en el marco de eh, evidentemente un posicionamiento desde algunos medios y desde sectores del Estado, sobre todo el Estado Nacional por supuesto, donde salieron a cuestionar eh, en relación a la medida de fuerza que, que toman e intenta acusar a los eh, trabajadores de iniciar de alguna manera lo que, lo que terminó siendo el hecho represivo con Gendarmería. Anoche se vio por un montón de medios cómo se tiraba ¿no? sobre tela de debate esta cuestión y donde Berni salía a hablar de la impecabilidad de su actuación y a demonizar a los trabajadores que vienen, digamos, bueno, ustedes en particular y a todos que vienen dignamente dando una lucha que incluso comenzó con una medida que lo que creo que fue una de las cosas que más molesta a las patronales, que es este tema de salir a trabajar igual sin cobrarla a los usuarios. ¿Cómo, cómo, se, cómo están atravesando este conflicto desde ese lugar, ¿no? también con todo un montón de sectores que impunemente están avalando lo que una patronal está haciendo con el con el trabajo digno de todos ustedes. sí, bueno ahí está quedando bien demostrado y sobre plano la complicidad ¿no? de estos estos funcionarios que a, a través de 30 días no ...no tomaron ningún tipo de actuación, nadie se, se mostró eh, con voluntad de interceder... ...para que este conflicto no llegue a esta situación... ...como usted bien lo explicaba, mire con qué comenzamos la medida... ...con uno cobro de boleto... ...a quién dañábamos al contrario... ...teníamos a los usuarios sin ningún perjuicio y, y, y la medida la tomábamos solamente con la empresa... ...ahora la empresa hizo lo compatronal, dejó los coches adentro... ...nosotros todos los días adentro de la empresa esperando nuestro turno de trabajo a que la empresa no dejara salir, la empresa continuó con el locau, marchamos al Ministerio de Trabajo, marchamos al Ministerio de Transporte, eh, dejamos nota al Ministerio de Seguridad para que Daphne también intervenga y no dio ninguna contestación, dejamos nota eh, en Casa de Gobierno, nota especialmente a nivel Fernández... Y, y sistemáticamente salían todos a hacer declaraciones de parte de la empresa, que parecía que se informaban con la empresa, pero nunca llamaron a los trabajadores para interiorizarse de cuál es el verdadero problema que acá no se trata ni de, ni de un manejo, ni de una intención de manejar la empresa, de dirigirla, no se trata de que queremos hacer una cooperativa, que estamos pidiendo la estatización. Se habló de estatización cuando la empresa abandonó las instalaciones durante 15 días y nosotros tuvimos que poner en marcha a los colectivos para salir a trabajar y demostrar de que nosotros no estábamos de paro. O sea, hicimos un montón de, de medidas eh, antes de llegar a esto, ante la inacción de... De, de los ministerios y del gobierno no nos quedó más remedio que salir a la calle uh -huh. entonces, ¿qué nos impulsó a hacer esto? la ignoración de ellos, entonces ellos ahora para deslindarse de responsabilidades salen a, a criticar el, el hecho del corte uh -huh. Esteban, ayer hubo una totalidad de ocho detenidos que fueron liberados en horarios de la siesta tarde eh, las ¿saben si pudieron eh, si quedaron con alguna actuación judicial? ¿están anoticiados ya de eso? Cómo, ¿cómo se dio en el marco? ¿y cuál es la salud de estos ocho detenidos que tuvieron en el día de ayer. Bueno, nosotros estamos ahora elaborando con los abogados una denuncia que vamos a presentar en varios ámbitos, incluso a nivel internacional, porque a los compañeros, estando internados y estando uh, mal golpeados, que fueron, mientras estaban detenidos, le hacían firmar eh, la entrada y la salida, donde los compañeros ni siquiera pudieron leer qué era lo que estaban firmando, eh, donde ahí le, le imputaban de que le habían secuestrado elementos, cosa que totalmente falso, entonces bueno, estamos por denunciar eso, ese accionar hay compañeros que bueno, estuvieron detenidos durante cuatro horas y no le dieron atención médica uno justamente es este compañero que está en terapia uh -huh. que si no iban si no iban la, los familiares y la, y la agrupación de esposas a ya Alvaría a, a presionar y a pedir que le den atención médica, lo tenían ahí tirado como un perro y no le dieron atención médica ahora ese compañero está grave y, y está en terapia intensiva, entonces bueno, todo eso lo vamos a denunciar Eh, y, y bueno y esperar a ver cómo evoluciona el cuadro de este compañero, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuáles serían las medidas a tomar a continuación? ¿Han podido eh, digamos, reunirse para poder reacomodarse después de esta situación? Sobre todo teniendo en cuenta que esta campaña que, que salió ayer por los medios desde diferentes sectores, incluyó incluso la demonización de aquellos medios que cubríamos eh, y que dábamos voces a los trabajadores. Se, se, se mencionó ayer en algunos programas de televisión, de hecho, esto del rol de los comunicadores, no solamente en el momento en el que se le da voz al trabajador o a la trabajadora, sino también en la circunstancia de que hubo incluso periodistas heridos y a quienes se les rompieron las cámaras. Digo, evidentemente hay todo un manto de complicidades que, que, que quieren aquietar esta lucha Eh, de, de de cualquier manera Incluso estas que son las más represivas Y las más burdas ¿Cómo están pensando ustedes darle continuidad a, a este reclamo y a todo lo que viene sucediendo Más allá de las presentaciones judiciales Que estabas mencionando No, no, nosotros vamos a seguir en la lucha Vamos a seguir manifestando No Nos vamos a bajar los brazos Tenemos eh, muchísimo apoyo de, de trabajadores de todos los lugares que incluso Ya se están, se están eh, poniendo a disposición Para venir y participar de ...de la diferente medida que nosotros hagamos... ...porque se sienten parte de este reclamo... ...porque eh, se solidarizan y ven que nuestra lucha es justa... ...y nos piden que no bajemos los brazos... ...porque bueno, acá está muy demostrado... ...de que bueno, se ve que hubo un cambio... ...en la política de, del gobierno... Con, ...con el reclamo de los trabajadores... ...vemos que hay una complicidad ...como bien usted decía, los, los periodistas que estaban... ...en el lugar vieron la brutalidad... en ...donde no, no tomaron ni siquiera en cuenta la gente del periodismo que estaba trabajando ahí, que fue atacado también y que estuvieron ahí siendo atendidos en, en los mismos lugares del centro médico que estaban atendidos nuestros compañeros. Entonces acá está muy demostrado que quieren tapar, eh, vaya a saber qué eh, tocamos nosotros ahí, que están todos sabiendo que a tapar, y que no se salga a la luz, seguramente será eh que se pone acá en evidencia la corrupción que hay con el tema de los subsidios, con este empresario que que cobra fortuna y que no, no da servicio público. Eh, otra de las cosas que quieren evitar y que quieren impedir es que se vuelva con esta medida no cobre el boleto. Tanto es de así que la Cámara empresarias se unieron toda la Cámara para para evitar de que esta medida siga adelante pero en ningún momento tratan de sentarse a hablar de los reclamos que estamos haciendo que son reclamos laborales y que lo quieren llevar a un plano político de que esto se trata de, de partidos que esto es político que son políticas Eh, que aprovechan la situación electoral para desestabilizar, y es totalmente falso, porque bueno, ustedes habrán visto que a lo largo de estos treinta días, en ningún momento se vio ninguna actividad política, son todos trabajadores, son todos laburantes, y, y, y en su gran mayoría, no no es como dice Pacito, que es una minoría que tiene de rehén al resto de los trabajadores. Claro. Entonces, eh, día a día se cae, caen por tierra todos los argumentos de la empresa, y, y bueno, cada vez nos vemos más asombrados el cerrojo, ¿no?, de del gobierno de no querer hablar de, y discutir abiertamente el tema y que traten de tapar todo. Exactamente, bueno, muchísimas gracias Esteban, vamos a estar siguiendo de cerca este conflicto, eh, esperamos que prontamente se recupere el compañero que aún continúa en terapia y que, bueno, que se pueda solucionar y, y que no, no pase a mayores y que no vuelvan a sufrir una represión de estas características, y bueno, desde aquí un, un gran abrazo y, y, y la, la, siempre la puerta abierta a visibilizar, a denunciar y a estar presentes en estas luchas Muchísimas gracias No, gracias no sé, a vosotros, luego. buen día Estábamos allá en comunicación con Esteban Simoneta, él es delegado y parte de Agrupación Al Volante quien nos resumía la penosa eh, situación represiva que sufrieron ayer en Panamericana por parte de la Gendarmería y un poco hacíamos un recuento de, eh, no solamente de la cantidad de heridos y la cantidad de detenidos donde hay una persona que todavía está en terapia intensiva grave y sobre todo por no haber recibido, eh, digamos, asistencia médica en el momento de, de la golpiza, sino también un recuento de cómo desde algunos sectores comunicacionales y del Estado Nacional sobre todo, eh, bueno, pusieron en tela de juicio las luchas, la manera en que se llevan adelante las luchas e incluso el rol de los comunicadores y comunicadoras que elegimos y entendemos que eh, somos parte de, de esas luchas y de ese cambio que queremos. Y queremos darle voces a los que otros sectores no les dan voces. Eh, los dejamos entonces con un cortecito nada más y en minutitos regresamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Saben, quiero decirles Sus principios son para comer al De Dicen que operarán en arreglar el mundo Cuando en realidad för eres... att Donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arredurar el mundo cuando en realidad När jag ska ta Continuamos entonces con este enredando las mañanas en una mañanita con toda una variedad de temas bastante... Bastante álgida, ¿no? Eh, han pasado muchas cosas en solo 24 o 48 horas. En este caso, volvemos también a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires más específicamente, donde vamos a estar, estamos en comunicación con Gastón Wans, nuestro eh, hoy enviado especial notero de la cobertura de la conferencia de prensa de la Campe Cuoma, allí en la Campe Copiwiní, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que se está realizando en este momento y él nos va a estar eh, resumiendo y comentando lo que está sucediendo allí. Buenos días. Gastón, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, muchísimas gracias eh, Y bueno, está acá hace aproximadamente 20 minutos Acaba de comenzar acá en Pleno Centro Porteño en 9 de Julio de Avenida de Mayo Donde está ubicada 5 la carpa de Hopiwini eh, Están ahí presentes Ireneo La Que es el de jóvenes de Comunidad de la Primavera También Amanda Fijay Que es eh, la compañera de Felicías y de la Radio Coms Jorge Palomo, vocero Buchi, también vocero del, del Acampe, y se encuentra también Norita Cortiña, padre de Plaza de Mayolina, fundadora. Eh, principalmente lo que están anunciando es eh, cómo vienen el, el, esos cinco meses digamos, de, de lucha, en los cuales, digamos... Eh, Poco y nada han conseguido respecto a una respuesta concreta o alguna posibilidad de diálogo como para eh, solucionar la problemática de los territorios y las tierras y el reconocimiento de eh, varias de las comunidades que están a lo largo de la provincia de Formosa. Eh, y también están anunciando la, la salida de una caravana eh, mañana jueves 30 de julio se arrancaría sobre la ciudad de Formosa, recorriendo a varias comunidades, tanto de eh, Com, como Huichí y Pilagá, eh, van a reunir a aproximadamente unos 60 hermanos y hermanas, y líderes cacicas diferentes, eh, de diversas comunidades para eh, llegar a la CAMPE, reforzar eh, esa, esa medida de lucha y también... Eh, volver a, a, a poder poner en, en agenda la, la problemática y el reclamo principal de, de la tierra. Por eso la, la consigna que están expresando eh, para, para esta caravana es la tierra, es nuestra vida. Eh, y bueno, se espera que el viernes, luego del paso por resistencia en Chaco y Rosario Santa Fe, el viernes a, a eso de las 2, 3 de la tarde. Eh, se está convocando en retiro eh, a recibir eh, varias organizaciones sociales sindicatos, personalidades diferentes grupos a recibir a la, al micro con la caravana para, para marchar eh, hasta el acampe de acá de la 9 de julio eh, vos que te encontrás allí ¿cómo ha sido recibida la conferencia? ¿cómo, cómo está, digamos, más allá de las personas que están Dentro del de, eh, el panel informativo en relación a, al resto ¿no? de las organizaciones, de los medios, eh, en, en una lucha que viene hace muchos meses totalmente invisibilizada eh, de parte de, del Estado y de, y de incluso de un montón de medios masivos pero que que bueno que, que se sostiene que está ahí a pesar de, de bueno de las presiones que reciben de los intentos de desalojo y demás eh, y que es muy importante justamente que el arco en, en su totalidad de las organizaciones y medios que acompañamos este tipo de luchas eh, estemos presentes cada vez que, que se realizan estas medidas. Ajá. sí, les comento, acá eh, digamos hay como siempre en, en este tipo de, de luchas eh y reivindicaciones de una decena, digamos, de, de medios alternativos, comunitarios y populares eh, y algunas radios eh, ya comerciales y en términos de canales de televisión eh, por lo menos hasta lo que se ve, JTN, se, seguro, y no sabemos si hay algún medio más eh, bueno, nada, a, a, dejando para, para la lectura de cada una y cada una porque qué está TN en este tipo de conferencia de prensa? Cuando generalmente digamos esas reivindicaciones que, que tocan eh, digamos intereses de, de grandes latifundistas y terratenientes y joderes enquistados como el de Silvio Infran en Formosa eh, no, no son digamos, eh, cubiertas y, y tomadas digamos, en cuenta por, por este multimedio pero bueno, eh, se ve que es un buen momento una semana antes del ¿Eh? paso para para poder levantar, digamos, este reclamo que en, en, en uno de sus puntos principales eh, critica y exige al, al Gobierno Nacional la apertura del diálogo y la solución concreta para, para el reconocimiento de los territorios, ¿no? Bueno, Gastón, muchísimas gracias por la información, por el resumen de esta conferencia que se está llevando adelante en este momento. Esperamos después, seguramente, la, la cobertura completa correspondiente a lo que está sucediendo allí en Avenida de Mayo 9 de julio. Y bueno, y siempre acompañando estas luchas y tratando de darle la mayor cantidad de visibilización y voces posibles a, a lo que están reclamando. Eh, muchísimas Hoy, gracias. Sí. Tomar la agenda de que el en resistencia, quienes escuchen y se enfatizan, el jueves por la tarde-noche pasará la caravana y en Rosario el viernes por la mañana. Y quienes estén en Buenos Aires, retiro a las 15 horas del viernes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos ahí anotando y seguramente van a estar allí pudiendo acercarse a los diferentes puntos que va a estar tomando esta caravana. Buenísimo. Gracias a ustedes. Saludos. Estábamos allí con Gastón Wanis quien nos comentaba cómo se está desarrollando esta conferencia. Seguramente después vamos a estar poniendo al aire en los respectivos, enredandos diferentes partes y entrevistas que salgan de, ese mismo, de esa misma actividad. Eh, como bien mencionaba Gastón, se va a estar realizando esta caravana, va a estar pasando por Resistencia, va a estar pasando por Rosario. Y el día viernes a las 3 de la tarde va a estar llegando eh, a Buenos Aires para poder brindar apoyo a todo esto que está sucediendo en Buenos Aires. Eh, los dejamos entonces con un corte y volvemos en unos minutitos nada más. Les recordamos eh, que estamos por el Enreando las Mañanas, ya comenzando la segunda hora de programa, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Atrevieron a adentrarse A con su madre estrecharse En la relación dar y recibir Sustento indispensable para vivir fíjense con atención sin vergüenza En la microexpresión la sutileza Que las caras no mienten nunca Y que la gente que brilla abunda contacto con naturalidad que cada paso se ha permiso en realidad somos en esta bella tierra jenus somos descendientes de los asesinos Nacional de, Nacional de Medios Alternativos. buscanos en www.rnma.org.ar y siendo las once y veinte de la mañana los sorprendemos los sorprendemos con una voz que hasta ahora no habían escuchado en el día de hoy gracias Franco acá llegando como siempre en los espacios entre los trabajos para poder participar de este hermoso proyecto que es enregando las mañanas el informativo federal de la red nacional de medios alternativos y estamos ahora queriendo compartir con ustedes eh, un material que tiene que ver con una Eh, situación muy dolorosa que venimos transitando en Córdoba Que es el asesinato transfóbico de Laura Moyán Una joven trans que fue asesinada en horas de la mañana del sábado pasado en Villa 9 de Julio en, Acá en la ciudad de Córdoba eh, Además de la brutalidad del asesinato de Laura En el cual realmente hubo un ensañamiento Y una violencia impresionante Que son los que dan pie para hablar de un crimen de odio, más allá de que la fiscalía esté queriendo hablar eh, solo de un robo común. Eh, hubo un montón de instancias posteriores que hacen a la violencia institucional, la violencia mediática, en torno al abordaje que se hizo de este asesinato transfóbico. Eh, el primer comunicado de la policía de la provincia hablaba de un hombre que había sido asesinado y dando incluso el nombre registral eh, la identidad registral que aparecía de laura y no su identidad elegida y eh, además los medios de comunicación tampoco dudaron en eh, hablar de el travesti o el hombre que había aparecido muerta muerto en el caso de los artículos periodísticos eh, Realmente con un tratamiento de la noticia que escapa a todo criterio de respeto, ¿no? Por aquella persona que, que había sido asesinada. Eh, Laura es una persona muy querida en su barrio. Eh, de ello dio cuenta la movilización que se convocó el pasado lunes. En, allí se convocó en el dispensario de, del barrio, de Villa 9 de Julio. Eh, para una movilización que, en la cual participaron alrededor de 500 personas y en la cual uno podía ver carteles de la es las escuelas de la zona, del dispensario de distintas organizaciones muchísimos vecinos y vecinas compañeras, amigas amigos de Laura que salieron indignadísimas a protestar, a exigir justicia por este asesinato tan, tan cruel eh, a nivel judicial Se está identificando a quién sería el agresor. Hay que decir que otra expresión de violencia terrible fue que eh, durante las horas posteriores al asesinato circularon imágenes de Laura golpeada. Eh, aparentemente habría un video subido a YouTube en el cual eh, aparecen los momentos en los que la están asesinando. Realmente hablar de, de esta violencia nos obliga a hablar del heteropatriarcado de este sistema que organiza y jerarquiza los géneros y las identidades en nuestra sociedad y que más allá de las reformas jurídicas de los cambios eh, institucionales sigue sosteniendo todos los pilares de poder del heteropatriarcado ¿no? en, en nuestras sociedades eh, una de las cuestiones más fuertemente denunciadas por las compañeras de Laura en el día de la movilización fue eh, el rol de la policía y la discriminación que sufren constantemente. Eh, vamos a compartir un breve audio que realmente eh, no tiene ninguna edición porque es el testimonio de tres compañeras que son tan claras en el análisis que creo que hay que saber escuchar lo que dicen. No se hace responsable de esto, nadie sabe nada, nadie vio nada, tenemos compañeras acá que trabajan en esta zona de Donato Álvarez que son maltratadas, que les roban, que son violadas y lamentablemente no pueden decir nada porque no son eh, cualquier, eh, cualquier agente, son oficiales, son oficiales, tienen peso. ¿Me entiendes? Entonces nosotras lo denunciamos, ellos perderán su trabajo, pero a la larga o a la corta nos encuentran y nos matan. Y volvemos a la época de antes, cuando nos mataban, nos acribillaban y nadie hacía nada. Por eso queremos justicia, porque estamos cansados de que por ser travesti y por nuestra condición, nadie hace nada. Por eso, nada más, eso es lo único que puedo hacerte. Bueno, recién estábamos convocando para este viernes a las 18 horas nuevamente una nueva movilización. Eh, bueno, contanos un poco cómo fue hoy toda la movilización. Hermosa, ves que toda la gente la ama, toda la gente la ama porque es una persona muy humilde, muy buena, no tenía maldad, no existía maldad en ella. No existía malda. Ella era muy humilde, ella trabajaba en la calle, ella salía, pedía, pero toda la gente la amaba, porque ella lo que tenía se lo daba a los demás. No había malda. No, no, no, no, no se puede hacer así con una persona así. De, ¿Y ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en Donato Álvarez? Yo ya no trabajo acá. Pero sí he trabajado hace. Y Laura y las compañeras. Todas trabajan toda vida, acá, de, de toda la vida. Siempre. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Es que las policías se tienen que hacer responsable de esto. Porque no puede ser que a una persona a las 9 de la mañana le hagan lo que le hicieron a, a, la, a la compañera Laura, ¿entendés? Tiene que hacerse cargo el jefe, comis el comisario tiene que hacerse cargo el jefe. A todos de policía los cambiaron y, y ahora es impresionante de... la persecución ¿Cómo? que ella sufre no, no, no sé cómo es el nombre del jefe de policía de acá de la, de la policía de Villaje, pero son todos unos corruptos caraduras. Perdón, pero los cambiaron hace hace. Ahora. Hace un tiempo han cambiado todos los policías de acá y los oficiales y los oficiales que son, que son todos que jóvenes. Egresan del colegio. Se abusan de las chicas y utilizan el, la investidura que le da la provincia sí. para uso propio. ¿Abuso para de policía, abuso sí. de autoridad ah. sí, porque sí. utilizan la policía que eso era la institución más grande que tenía la provincia de Córdoba ahora lo utilizan, ¿para qué? para delinquir, para obligar a tener a cambiar sexo porque si no te, te amenazan de que te van a llevar detenida hacen cualquier cosa la policía a una de acá de compañera Villanueva. acá la violaron seis policías y le robaron y ella no, se, anim no, se, ella no se animó a hacer la denuncia y se fue de acá porque le pegaron la violaron y le robaron Y Eso antes no existía de acá. Estamos Eso antes no policía. pasaba acá. De, de la policía de la provincia de Córdoba. ¿Y ustedes? De la policía. La policía es culpable de todo. Porque la policía... Hay gente acá que comenta que Laura pedía por favor que la ayude. Le sacaron fotografía. Le, ¿Sí? le hicieron un video. Me decime, ¿en qué reacciona cabe esa Al cabe de que la puedan filmar, asesinarla, de pedir auxilio y que nadie, que todos lo están rodeando, porque nosotros somos discriminados por todos los vecinos, ¿ah? porque los venimos a parar, porque no tenemos el apoyo ni de derechos humanos, ni del gobierno, ni de nadie, ¿entendés? Y los venimos a parar porque tenemos necesidades acá nosotros, porque nosotros no vivimos del aire, ¿entendés? Y los vecinos los, vecinos los discriminan, los apuntan dedo a dedo de noche cuando los ven de noche, porque nos apuntaron a Laura cuando necesitaba ayuda y nadie la ayudó, nadie vino y la socorrió. Si no se animaban ellos, si no llamaban a la policía y decir, mire, están matando a una persona, le están haciendo daño a una persona. Porque a pesar de todo, y su lesión sexual, es una persona. Es un, es un ser humano. humano. ¿Y, y una persona que ha cometido este, act este acto atroz así, lo hace con cualquiera. Lo hace con cualquiera, y no solo con una persona, una persona una enferma, chica trans. no solamente con una trans. Están en peligro trans. todos, están en peligro, los hijos, las hijas. Porque mientras nosotros no estamos se acá, se para la el culpable anda entre medio de todos, es así, lamentablemente es así. Que Porque andemos y porque seamos prostitutas, yo... Estoy retirada en estos momentos, pero sigo siendo del ambiente. No puede ser esta injusticia porque no. Yo le tengo terror a andar. Le tuve terror. Ya hace un año que me han terminado de pasar todas las cosas que me pasaron. Me han hecho de todo. Estoy con vida nada más para contarlo, pero podría haber sido ella, podría haber sido yo, podría haber sido cualquiera de nosotras. Esto es la primera vez que pasa de esta, esta muerte. Esto no, no, es la primera vez. Yo fui muy a llegada de ella, estuve compartiendo mucho tiempo con ella ya desde chica que la con, que la conozco y soy estoy muy triste con esto esto me da miedo estoy sugestionada estoy todo con mucho dolor con mucho dolor morena laura Eh, ¿Qué decir? Más allá de todas las denuncias que contaban las compañeras de Laura que hablan de, de por un lado, esto que repiten varias veces, pudo haber sido cualquiera de nosotras, eh, que es lo que caracteriza este crimen como un crimen transfóbico. El, la agresión es a Laura, es sobre el cuerpo de Laura, pero el mensaje es un mensaje disciplinador, es un mensaje eh, disciplinador de la sexualidad, es un mensaje dirigido a toda la comunidad trans, a toda la comunidad en general que vuelve a intentar normativizar, disciplinar los cuerpos, las sexualidades. Eh, la indignación es enorme, la descripción que hacen de Laura es eh, como una persona excepcional en su generosidad. Y bueno, habla del abandono desde el Estado, son claras también al decir que no tienen ningún tipo de apoyo de, de espacios de derechos humanos, de justicia, de salud. Así que eh, esto nada, son realmente medidas urgentes para. Eh, responder a las necesidades de este colectivo tan vulnerable y por otro lado la exigencia inmediata de justicia por el esclarecimiento del crimen de Laura Moyano, por el carácter de crimen de odio, de crimen transfóbico y no un robo común. No hay forma de justificar el nivel de violencia que se despliega durante el asesinato si no es enmarcándolo en un crimen de odio. Eh, y con estas eh, exigencias se va a realizar una nueva movilización este viernes, pasado mañana, aquí en la ciudad de Córdoba a las 6 de la tarde, que partirá de la intersección de Colón y Cañada, y que están convocando muchísimas organizaciones sociales y políticas de la ciudad. Un hecho que vino a conmocionar el país del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que pone en cuestión, pone en tensión los avances jurídicos, y nos obliga a pensar cuáles son las transformaciones culturales más profundas, estructurales, que deben darse para que esto se haga justicia y justicia en el sentido de que esto no pase nunca más. Corso Popular en la República de San Vicente. Llegaron los Pachos de la Julio. Invitamos a festejar el día del niño. Leche y chocolatada, buffet popular. Horas y mucho más. El sábado 1 de agosto en la Plaza del Mercado a partir de las 4 de la tarde. Vecino, vecina. Llegaron los paches de la de Julio. a caliente, alegría, alegría malaria y, y mucho más. de sangre por querer su rumbo cambiar y cargarme toda esta pasión la, la tengo que dejar ahí, va, ahí, esta ya, nena ya, ahí no volvimos eh, al enredando las mañanas en este día 29 de julio del 2015 a las 11:35. y 35. te recordamos que este programa federal y colectivo de la red nacional de medios alternativos Se realiza los días lunes desde Radio Voces, eh, los días martes en la colectiva en Buenos Aires, los días miércoles hoy en Zumba La Turba, los días jueves en la Retaguardia y los días viernes en la Cáterba. Así es y como si eso fuera poco, además se retransmite desde diversas radios como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón. En Río Negro, junto a Nehuenche, en Chipoleti. La Colmena de Planza con en Neuquén. La Quinta Pata y la Turba, en Córdoba. Radio Rebelde Amanecer, en Villa Nimi, en las Sierras Chicas de Córdoba. La Retaguardia, la Colectiva Caterba, Che Barracas, Radio Semilla, Radio el Aprendiz Medio, CFP número 24, en Ciudad de Buenos Aires. En San Luis nos podés escuchar por Radio La Bulla. La Pujante, en Mendoza. Radio Voces en La Rioja. La Trinchera, Campana en Buenos Aires. Y sí. La Barriada, Florencio Barrera, también en Buenos Aires. Ay, también Buenos Aires. Radio Zona, libre de familiares y amigos de Luciano Arruga. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires. Y el Radio Roja en Casa Grande, en Córdoba. Así es, por todas esas partes, además en la página www.rnma.org.ar, Puedes encontrar subidos todos los programas y el trabajo en gráfica que sostienen la Red Eco Alternativo, Anred, La Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba, La Turba, Voces, Leandro Jansón y El Zumbido de Neuquén. <música> flavios tu pelo y tu olor se quedó en mí Y ya está acá compañeros de La Murga Esperando para venir a charlar con nosotros Así que mientras tanto vamos a contarles rápidamente Una actividad que nos va a estar congregando Este fin de semana en la ciudad de Córdoba Una iniciativa que surge de la Escuela de Derechos de los Pueblos De la VIA Ayala y de los espacios de formación de Rosario y Córdoba Del, del, del equipo de Educación Popular Pañeros en Rebeldía Que tiene que ver ...con eh, lo que nos sucede a las organizaciones que tenemos trabajos territoriales... ...en relación a las rupturas de vínculos sociales, al narcomenudeo, a la represión... ...en particular a la criminalización de la pobreza y la protesta social... ...para conversar de esto vamos a estar juntándonos durante el día sábado... ...durante toda la jornada entre... ¿A dónde Nati? Eh, eh, la jornada va a ser una jornada cerrada, no es abierta al público... Eh, y vamos a participar organizaciones provenientes de La Rioja, Santiago del Estero, de, de Ciudad de Buenos Aires, Neuquén compañeras del Congreso de los Pueblos de Colombia, compañeros de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas de, de Buenos Aires Y bueno, eh, la idea es que tener una jornada de trabajo y discusión en, encarada desde lo que es la eh, educación popular, la posibilidad de encontrarnos, de identificar puntos comunes, diferencias, fortalezas, compartir estrategias durante todo el día. Finalmente, sí, al cierre, eh, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, estas jornadas, eh, que se llaman Pensando desde la Educación Popular, la Territorialidad atravesada por la represión, la criminalización y el narcotráfico, Estrategias para la Organización, la Resistencia y la Transformación Social, tendrán un evento público para compartir las experiencias y saberes de quienes vienen a visitarnos de diversos lugares. Esto será en un, un conversatorio ahí en la Escuela eh, Superior de Comercio de Manuel Belgrano, La Rioja, 1450, a las 18.30 horas, en la que estarían participando compañeros de la UTD de Moscón y compañeros de la Asamblea de Chilecito, compañeras de... Bueno, va a haber distintas compañeras de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas, del Congreso de los Pueblos de Colombia... Y en particular eh, va a estar también Relmu Ñanku. ella es eh, long conlofmapuche eh, Wincul Newen, eh, y es una de las compañeras que se encuentra en este momento enfrentando serios cargos judicializada a raíz de la defensa de su territorio, de, su, de los territorios de su comunidad eh, contra lo que es la explotación eh, petrolera. Eh, en particular eh, Relmu. Va además a visitarnos acá en Radio Zumba a la Turba Para realizar un especial Vamos a tener un programa especial de una hora Para conversar con ella en torno a diversas problemáticas Que hacen a la lucha por los territorios A la lucha de las comunidades originarias Particularmente mapuches en el sur de, del continente De la vía Yala Y a, bueno, a la criminalización, a distintos aspectos que hacen a sus luchas, a sus resistencias y a los embates del Estado, de las empresas transnacionales y del capital contra su vida, contra su modo de vida y contra sus, particularmente su territorio. Eh, El viernes de 18 a 19 horas, lo pueden escuchar por www.rnma.org.ar y por zumbalaturba.com.ar Así como muchas otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que se encontrarán transmitiendo en ese momento. Eh, bueno, eso era extenderles esta invitación, eh, quienes están en Córdoba a y media de la tarde, Escuela Manuel Belgrano, ahí en el, el, día barrio, sábado. En el mítico barrio de Alberdi, la cuna del cordobazo, eh, el día sábado a las 18.30. Eh, y además el viernes a quienes están en Córdoba y en otros lugares del país a las 18 horas a escuchar eh, la interesante conversación que seguramente mantendremos con Relmo en el estudio y junto con además Emanuel Mato un compañero de un espacio de comunicación que se llama Córdoba Originaria así que bueno, eh, están todas y todos invitadas y seguimos con el Enredando las Mañanas La-ya-la-la-la-la La-ya-la-la-la la, la, la, la, la, la.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 Gran corso popular en la República de San Vicente. Llegaron los parques de la Julio. Invitados a buscar el día de niño. Leche y chocolatada. Buffet popular. Horas y mucho más. El sábado 1 de agosto en la Plaza del Mercado a partir de las 4 de la tarde. Vecino, vecina. vecina, vecina Llegaron los de Julio. Elicioso pastel. Alegría, la alegría, la alegría la y mucho más. señores. Mal asunto esta cumbia pasajera que llega y se queda y un día se revela. Te imaginas el mundo está Me lleva a la calle, me espera Me pone a bailar el Burgos Es que es sábado a la noche Y el corso me están llamando Vuelan banderines de todos colores Bailamos con el... Y bueno, continuamos ya llegando al último bloque del Enredando las Mañanas y escuchábamos allí en el interludio una vocecita, un grupo, un, un carnaval... Un sonido que nos atraviesa y que nos encanta y que muchas veces hemos traído enredando las mañanas Que tiene que ver con los diferentes cursos barriales que se realizan en nuestra ciudad de Córdoba para todo el país Porque sabemos que es el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos Y hoy nos visitan en el piso Los Parches de la Julio Estamos acá con Lucho, que también es compañero de otras murgas más Hola <ríe> Y con... Valentina Con Valentina, perdón, no, no, no te había preguntado el nombre ¿Qué nos vienen a contar? que vamos a estar viviendo este sábado? Que de cara también a un festejo del Día del Niño Van a estar realizando el corso allí en Barrio San Martín Un barrio con historia en San Vicente, historia, San Vicente. Eh, San Vicente. <ríe> Un barrio, <ríe> sí, bueno <risa> Hay cursos en San Martín y se nos, mezclan, Martín, la, la, Vicente, se nos mezclan los espacios. Los eh, un barrio también, ¿no? Con Pero, todo una... porque el lucho está en los dos en los Claro, barrios. porque el lucho es multifacético y nos confunden. ¿no? El, <risa> el problema es el lucho. Sí, <risa> el problema son los cafés. Bueno, claro. chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días. Un día calorcito ahí. con Sí. La en semana ¿Sí? de fiebre diría yo. Que con los últimos de... preparativos sí. del corso, así que a full con todo. ¿sí? ¿Cómo arrancó la preparación del corso? Eh, arrancó ya hace un mes y <ríe> Sebastian... claro, claro. es como viene arrancando, viene arrancando en realidad. Estamos con todos los preparativos para este sábado, primero de agosto y no eh, nos juntamos y dijimos ¿por qué no festejamos el día del niño? ¿Por qué no festejamos el día de la pacha? ¿Por qué no hacemos uh -huh. un corso? O sea, cómo carnaval carnaval claro exactamente y bueno lo conversamos con la murga en realidad no sé muy bien a quién se le ocurrió esta loca idea ¿A pero bueno no lo no, bueno no. es que surjan <risa> ah, no, no queremos señalar ah, a nadie pero los si lo sé de... los oyentes están, están todos los dedos apuntando muy bien pensada la idea Sí, en sí, realidad sí. claro la idea era como hacerlo el 1 de agosto porque también poder eh, para poder también eh, Como mostrar la ceremonia de la Pachamama y bueno, y no hacer el día del niño justo, el día comercial justamente, así que bueno, por eso se nos ocurrió el sábado 1 de agosto. Empieza a las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Más sí. o menos, tenemos la grilla que en un ratito ya la vamos a estar comentando, pero ah. sí, empezaría a las 4 de la tarde con leche chocolatada y ahí arrancarían las murgas. Un montón de murgas van a estar este sábado en el marco de un barrio que tiene historia carnavalera, tiene ¿no? Historia. Con, con toda la impronta que atraviesa San Vicente, como muchos barrios históricos de nuestra ciudad, en relación a, a, a los procesos culturales y populares que se han dado alrededor del carnaval, ¿cómo, cómo ha sido este proceso en re, de cara al territorio, al barrio, a, a compartirlo con la gente, con los vecinos y con las vecinas? Eh, los parches de la Julio somos una murga que surgió en la biblioteca popular Julio Cortázar, entonces tenemos como mucho ese, esa identidad en el barrio, digamos, y eh, surgió como un espacio de, de recreación y de, y de compartir con los niños del barrio y de la comunidad, digamos, y aprendizaje con ellos, entonces eh, la idea, bueno, es ir apostando a los espacios públicos de los, de, del barrio, Y nosotros ensayamos generalmente en la Plaza de la Valle Pero ahora estamos a, vamos a hacer el curso en la Plaza del Mercado Que es un espacio que no, que no solemos utilizar mucho Entonces, bueno, apostar, digamos, a, a eso Estamos ensayando en, el, en la Plaza del Mercado los jueves a las 7 de la tarde uh -huh. Y bueno, y en la Valle los miércoles a las 6 de la tarde Hasta la full, estamos ahí, a full dos ensayos en semanales Dos ensayos semanales así seguidos, tú, tú Como y cómo, bueno, esta murga surge en el marco de la biblioteca, sé ¿sí cuánto que está, quiénes la conforman, qué nos pueden contar de, de lo que los caracteriza y las caracteriza. Y en, en realidad sí, arrancó como un taller, que de, después agarró la impronta de, de tener nombre, colores, digamos, como y lo que los, a lo que la conformamos actualmente no hemos sido lo que hemos estado siempre, o hemos ido y vuelto, digamos, como... Eh, como cualquier otra murga, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero surge de la impronta del taller y los participantes ah. generalmente <risa> a, son niños, niños que van sí, creciendo y bueno, ya, rápido, ya digamos, nos verás como claro. crecimos <risa> nosotros ¿Qué? veíamos ahí las vocecitas también en el spot, como ah, mucha participación voces, sí, de sí, los niños los niños están bonitos. a full, digamos. por suerte son los, el motor de la murga como. Uh -huh. Los que nos llevan a todos lados, porque nos llevan a todos lados, la verdad es que estamos contentos con eso, que, es, que, es, que, no, que nos lleven en realidad, que nos persigan y que nos digan, che vamos, vamos, vamos, o sea, carnaval que nos invitan, corso evento que nos invitan, ahí están los parches con los niños, los colores. Qué lindo, y cuéntanos qué, qué murgas van a estar el sábado. Eh, bueno, que un la lista es sé, bastante, bastante larga. Sí, sí, sí, sí, por eso de sí. que demostrar ahí que se puede y mucho. Eh, bueno, vamos a arrancar con la leche y chocolate para los niños a las 4 de la tarde y después... Eh, solo eh, para los niños. Solo para los eso niños. Eso es ah. muy importante aclararlo. Somos todos niños, Franco. También es importante ¿verdad? aclararlo. Eh, y también invitamos a, a otros talleres que están conformados eh, por niños, así que está bueno eso, digamos. Porque, eh, como que bueno, el corso, digamos, es del Día del Niño justamente eh, Invitamos a los Luminosos de Iñazú, los Revoltosos de los Plátanos y Rumba Barranquita Que son, bueno, talleres con niños eh, Barranquita de Maldonado eh, Después vamos a hacer unos juegos, sorteos y eh, vamos a finalizar con la ceremonia de La Pacha Eh, se va a presentar descontrolados de Alberdi, colegas de la luna, <coughs> fisurados por la historia, de tal palo y bueno, nosotros los parches de la julia. Los, los que cierran. No, no, no. Eh, iríamos al medio. Claro, por el, el contenido aniñado, digamos. Y porque tenemos ganas de estar como con, con, los, con los niños, los talleres, de, o sea, luego de la barranquita o el juego, tenemos ganas de seguir como. Eh, ¿Cómo están los niños no. con todo el proceso? ¿Se están como re acelerados? No, en realidad los que están acelerados son los niños más <risa> <risa> grandes. Claro, más creciditos. Eh, los niños están contentos, los niños eh, sí, qu quieren bailar, quieren cantar, están con todas las energías, así como a pleno. Y lo que estamos como alterados... cuando son, son... niños y tenés toda la energía. Exactamente, exactamente. Y lo que estamos alterados son los que tenemos menos energía. ¿no? Que... <risa> los que están más alterados son uy, los la que tenemos Uy, hay que hablar con uy, siempre. hay que buscar... Uy, hay claro. que... Bueno, toda la organización de un corso que... Un corso que viene por dos días del niño más Pacha. Por día del sí. niño más Pacha. Bueno, muy lindo. La verdad es que estamos todos como muy ansiosos de de lo que va a suceder este a sábado, bien. ¿sí? Con todo lo que van a estar trayendo, eh, con prácticamente en algún punto como el primer corso del año, ¿no? Digo, y... O desde la mitad del año que sí. ya empiezan claro, sí, claro. ¿sí? ¿sí? ¿sí? a ver los uh -huh. temitas nuevos. De como los unos 20, en ¿no? marzo, febrero. Bueno, ¿te pero eso es la continuidad del carnaval, claro. digo, en marzo... El todo el año es carnaval. Claro, entonces este es como sería el primero de la mitad del año de cara a vaticinar lo que va a ser 2015, 2016, carnavales que... En Córdoba, a veces uno habla con, con gente de otras provincias y como que en Córdoba to, todo el año hay algún carnaval. Todo el año es hay como, algún Pero no están en julio, te dicen. Claro. No están en septiembre. Sí, no importa. Nosotros hacemos carnaval. Cumpleaños, día del niño. ¿Qué pasa? Hay que guardar la murga bueno? durante el año. ¿Se saca en febrero? No. Exactamente. No, no Pero es es así. Que, claro, exactamente, porque todo el año uno tiene que, que generar desde, desde la alegría, desde la rebeldía y desde la música y desde la murga. Eh, y bueno, evidentemente no es algo que sucede en la calle tomando los espacios, que, que bueno, que esto es muy importante, y bueno, con la apuesta que ustedes plantean, ¿no? De trasladar un poquito, eh, más allá de que ensayan en una plaza por trasladar a un lugar mucho más central, uh -huh. que bueno, por ahí para los oyentes y los oyentes que no, que no son de Córdoba capital, eh, bueno, San Vicente tiene historia tiene barrio como muchas veces hemos contado las muchas veces hemos contado Villa libertadores el carnaval de san, del barrio san vicente es histórico sí sí acuerdo, los, los barrios son históricos sí. Sí. sí la espuma loca las comparsas sí, el eh, desfile de los diablos locura. por las calles uh -huh. de San Vicente los no, indios era los por los indios bajan desde los, barrios hacia los carnavales, por los indios los los los por los los por los por los por los los los perdido en gran parte, poco, pero que por lo sí. menos cuando, Hay yo que buscarlo, era, que todavía. cuando yo era Están, chica era está. como toda la preparación en los barrios periféricos para bajar ese día y, y bueno, mm. eh, un poco atraviesa a la historia del barrio todo eso, ¿no? Pero también desde otros lugares, desde otras formas de construir carnaval, cultura y, y toma de los espacios. Eh, no sé si quieren agregar algo más, contarnos algo más. Y en realidad va a haber mucho, muchas Muchas sorpresas de, eh, al, durante la tarde vamos a estar haciendo juegos, sorteos, eh, van a estar los chicos del de Espacio Cultural San Martín ah, también. Está la, la del taller de tela. El taller de tela, uh -huh. exactamente. Ah, mira qué lindo. Eh, así que bueno, los fisurados vamos a estar eh, auspiciando el festejo del Día de la Pacha, digamos, <risa> mirá, estamos en encargados de la moriría ceremonia no de. Porque, porque la multifacética. Claro, bueno, Lucho también es de Fisurado. Por, eh, por la historia y el amor es Como quien suscribe en este momento lo lucre. Eh, claro, así que bueno, claro. a estar... Compartimos murga. Eh, Compartimos murgas. murga. Murgas y... Murga y bueno. Eh... Y murgas. Y murgas. <ríe> Hasta ahí, de, Hasta ahí podemos compartir Después, bueno, todo se puede compartir Pero, pero por no ahora, murga y algunos espacios Decirlo claro. acá Claro, claro, <risa> claro eso. No hace falta prenderse fuego claro. Claro. No, no, para, para, nada, para nada Ustedes <risa> se tramparon en esa conversación Yo no quiero lindo. ser parte Estábamos hablando, volviendo A lo que va a estar sucediendo el sábado Gracias. Con el doble festejo que eh, Van a estar realizando los parches de la julio Allí en Barrio San Vicente En la Plaza del Mercado A partir de las 4 de la tarde hasta alrededor de las 11 de la noche, conocemos que en tiempos morgueros eso puede llegar a extenderse sí. un poquito más. Sí, un poquito Claramente, más. También, bueno. Eh, acompañados de la biblioteca popular julia cortázar de la radio quinta pata que seguramente va a estar ahí oficiando sí, no, no sonidísticamente estar, no van a estar sonidísticamente comedísticamente la, la, comidísticamente, comidísticamente. Eh, vale la dirección de la plaza de san jerónimo 2850 los bondis que te llevan son el trole C el 70 el 72 y el 74 muy, muy bien, bien. Sí. Un montón pasan por todos lados. Te podés venir a pata, te podés venir en bici. En bici, sí, sí, sí. Luego, luego del corso, luego del gran corso, gran Vamos a estar en casa también como.. <risa> Continuando <risa> el carnaval. la calle Acá llegó el rato de las mañanas. Pues gracias por venir. Bueno, no, en serio, la, ya estamos eh, pisando dos. el tiempo de finalización del programa. Eh, nos encanta siempre poder traer al piso todas las propuestas culturales y y de estas características que tenemos en la ciudad no solamente para poder darles difusión sino también para pensar que desde la comunicación y desde el cambio social y desde otros mundos que queremos eh, la cultura, el carnaval, la murga Eh, las maneras en las que tenemos de relacionarnos desde el arte y de la producción tienen que ver con esto y por eso nos parece importante siempre traer a colación estos proyectos y estos desarrollos que, que son tan importantes como un montón de otras luchas y que también vienen un poco a poner color de que hay otras maneras de luchar que también vienen del color de la alegría, de la rebeldía y que nos permiten poner de manifiesto eh, lo que cotidianamente también nos toca comunicar que bueno Que, que no siempre atraviesa estos lugares, pero que nos encantaría que pudiera hacerlo cada vez más. Con, finalizamos ya entonces, el enredando las mañanas, sí, sí, no, no, me mira Franco, me dice que sí, sí que no. Sí, estaba bailando con la cabeza. Ah, no. bueno, bueno, recordamos entonces el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos podés escuchar como todos los días de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar y mañana nos vas a escuchar desde Buenos Aires de Radio La Retaguardia. Guardia, eh, Y nos podés acompañar también por el Facebook, mandarnos temas y demás. Los dejamos ahí con un temita murguero. musical murguero. Nos vemos. chao chicos. Muchas gracias por chau, la visita. Bien, gracias. Chau, gracias Blanco. Gracias eh, y chao a los oyentes, a las oyentes.